The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poem crawled Upon the crumpled face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 amigos joder que mal suena este puto micro o suena muy bien venga mira pillado todo o fuego así pum, pum. bueno a ver si soy quien ha... Ay, pone nosotros cago en la leche Ese se ha pillado joder por culpa de los no sé por qué cojones me pone la tapa de, de los putos tocadiscos joder a ver Subo el CD2. No, el CD2 porque no quiero. El micro 2. Subo el micro 2, bajo el 3. ¿eh? Y yo. Hombre. Para mío. ¿eh? Para mío. Ah. Dios. Para mi humilde opinión. Siénteseme mejor. Yo una pena porque el micro 3 está puesto de una manera muy. Muy afalladiza. A ver, lo que pasa que. Mire, y era yo el que abogaba por un. ...por poner un, un micro de estos de ambiente... ...para que lo collara todo... ...pero collen demasiado... ...coyen demasiado... ...bueno, miro, mudo los papeles y suena de todo... ...me cago en la ley... ...no, pues tengo que... ...o bajarlo, o quitarlo, qué sé yo... ...a ver, si lo bajo así... ...siénteseme... Caro, ...se me siento una mierda... ...tengo que subirlos... ...para bueno, anda mira... ...pues que idea al... ...al micro... ...al micro número 3... ...al micro de ambiente... ...y una pena, pedrullo yo, <ríe> yo... y ya ves... ...bueno... Oye, que prontino vino la CIA, ¿eh? Bien normal, viene la CIA, viene el KGB, vendrá el, el CNI también, en cualquier momento, sobre todo esta noche, que con el mosqueo que tengo, puedo venirme cualquiera, ¿eh? Vengo cabreado, vengo cabreado, ya de, de mano, vengo cabreado, y llego aquí y las cosas furrulen a medias, ¿eh? Medias. No, no, forro, no hay que furrar a medias, y es que yo soy un puto cascarrabias. Un tiempo esta parte ya sé yo que soy un cascarrabias que molesta a meto. Ya, hostia. ¿eh? De todas maneras. Ah, que. Dime la CIA. En ¿eh? el chat que viene a ¿eh? Bueno, anda. Pues eh, doyme por vigilar. Pero bueno, pot, podrás flipar esta noche. ¿eh? Porque bueno, voy a soltar. Voy a soltar lunes que, que van para hacer tres. Sí, porque estoy enfadado. ¿eh? Esta noche estoy especialmente enfadado, joder, estoy muy enfadado y jódeme, ¿eh? jódeme, porque yo creo que llevaba tiempo en sin enfadarme mucho y esta semana estoy muy enfadado, estoy muy enfadado y cada día estoy un pocoñí más enfadado. ¿eh? No sé eh, si sentisteis ¿eh? a, a lo que lo que ha dicho el, el fiscal, ¿eh? sí que no sé ni el nombre ni, ni no sé ni me importa. ¿eh? ¿Sentisteis aquello de cuando estaba? hablando de un dangarín... ...y dicho eso de que no todos... ¿eh? ...no todos imputados tienen iguales... ...hombre, no hay nada que yo ya no supiera... ...eso de que no somos todos iguales... ¿eh? ...o a lo mejor resulta que sí que somos iguales... ...lo que pasa que unos somos más iguales que otros... ...mejor dicho, unos son más iguales que otros... ...no vamos a ser todos igual de iguales... ...de pared... ¿eh? ...a mí por lo menos parece la sina... ...lo que pasa que... ¿eh? Joder, ya llega un punto que el descaro y tal, que no se corta en el indicio, que no pase nada, oye, si no se cortara en el indicio, tuviéramos todos de acuerdo y saltáramos a cortar pescuezos, pues no pasaba nada, pero lo, lo, lo de realmente es terrible y es precisamente eso, que no pasa absolutamente nada. No pasa nada, pueden decir eso y no pasa nada. Oye, ¿cómo lo de qué fue hoy o fue ayer cuando salió la la, la Pilar de Bourbonesa, eh, diciendo que, eh, oye que tenemos una constitución que que ordena muy bien las cosas y que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hablando también del del tangarines y de los collones, ¿eh? Putum. Sí, claro, tenemos una Constitución de puta madre, ¿eh? Una Constitución que dice que tenemos dos derechos a, a vivienda. Hostia, claro, una vivienda, ¿eh? Tenemos dos derechos. Pues coño, porque hay gente desociado que siente gente en la calle, ¿eh? Si tenemos dos derechos, dice la Constitución. Y la Constitución esa es la, la vieja esta que, qué sé yo, y el, no sé si hermana del rey o primo, la de mi madre, a mí que me importa. ¿eh? Una de, de esa pandilla de... de De malnacidos indeseables, en fin. Dame lo mismo, dame exactamente lo mismo, eh. Ahora también dice, eh. Hostia, también dice la constitución que tenemos derecho al trabajo, claro, joder. Al trabajo digno, que sí, eh. Al trabajo digno, como que, como ese que, que, que sale una, una reforma laboral esa en cuestión. Aquí sí. Así, de, así nada digno, eh. Irá, y dice, hostia, y dice también, no sé cómo se llama el, el puto presidente de, de, de los empresarios, que yo no tengo nada contra los empresarios, ¿qué pensáis? Que sí, <ríe> los empresarios son esos cabrones que ganen muchos perres y, ¿eh? Y a, a base de, de, hacer mal vivir a los que trabajen para ellos, pero también son el puto tendero de la esquina, que tiene un chaval allí atendiendo. y está pasándoles igual de putes que estamos pasándoles los demás eh hay, hay de todo hay de todo eh obviamente también el tener los que no posee un gran hijo puta y poder uno que tenga una empresa de trescientas personas y que se haya un tío de puta madre eh no tiene que ver no tiene que ver absolutamente no voy a caer yo precisamente yo ...no voy a caer en el en el estereotipo bueno qué cojones algún estereotipo se cae y no pasa nada Cago en la... ahora encima perdona y que estoy espatricando yo solo eh por lo decía, buen dicho No, perdón, bien dicho, joder Ya no soy quien, ni ayer siquiera Esta noche, ¿eh? y sin, sin que sirva de precedente O sirviendo, qué coyores Si tiene que servir, que sirva igual de precedente Voy a entamar con un cantarín, ¿qué te parece? ¿Eh? Voy a entamar con un cantarín muy guapo Una canción de cuna, porque estamos todos sobaos Estamos ¿eh? todos sobaos de eso que cuenten ¿eh? llegará ¿Eh? yo, mira, ¿qué queréis que os diga? Eh, yo creo que todavía, ¿eh? hasta hay unos días eh, todavía estaba en el estado y de Dios, de decir, cago en la puta pueden conseguirse las cosas habrá cabrones y habrá de todo pero pueden conseguirse las cosas por, por otros medios usted pero están tan, tan dejándomelo claro ya ¿eh? que que que que que no hay que no hay manera que nada más se entiende en un, un lenguaje que ya el de las piedras el fuego el romper cago en la puta y yo que yo que pensaba que, que todo podía conseguirse por la parte buena ¿eh? que podía construirse joder sabes lo que eh? mira me cuéntame la cia que que ya está ta también jodía en la empresa bueno anda que se te diga ahora tienen lo fácil ahora tienen lo fácil porque no tienen no tienen problema ningún para eh, con la reforma nueva ups, no tienen problema ningún o, o si sí lo tienen pero bueno tienen menos problemas que que en antes eh, ahora ahora el, el, la esclavitud ya llegada, ya ponen y no me ponen y nómina y ¿eh? yo pensando que se podían hacer las cosas de manera constructiva imposible ya absolutamente imposible ¿eh? estamos asistiendo uf, a una destrucción tan impresionante que no existe otra manera, otra respuesta que, que la destrucción y la destrucción de una manera o de otra y la destrucción permitir la destrucción de la nuestra vida, ¿eh? convertirnos en una especie de robots, de esclavos ¿eh? y esa manera permitir la destrucción de las nuestras vidas o destruirlo todo. ¿eh? Hay que escoger a ver qué es lo que ...que es lo que más queremos... ...a lo mejor queremos... ¿eh? ...seguir a Sina... Pff, ...a Sina... ...pero vosotros... ...¿dónde pensáis que... ...que podríamos llegar... ¿Eh? ¿Que, ...¿hasta dónde pensáis... ...que podríamos aguantar... ...si siguiéramos a Sina... ...a mí parece... ...no sé... ...hombre sí... Un, pff, ...hay gente que vive... ...en la selva ¿no?... ¿Mm? ...y que no tiene nada... ...y sin embargo... siguen viviendo... ...lo que pasa que... ...bueno... ...cuántos son ellos... ...y cuántos somos nosotros... ...cuántos somos aquí... ¿Mm? Cago la leche. Perdona, yo no voy a atar el... El... El... El... ¿Cómo se dice? Joder, mierda. ¿Cómo se cuando no está hablando y...? Eh, bueno, que no matar atar el discurso. Joder, eso, el discurso. De esos cuentas Encima... Te... No me salen las cosas. Tengo una novia terrible. Bueno, tengo la de, de... Muchos años, pero bueno. Por decirlo otra vez, no pasa nada. Que digo yo que no me va a salir el discurso muy coherente. Porque tanto uno caliente como tal... ¿Qué quieres que vos diga? y es difícil... guardarla, guardar la coherencia. Pero el caso, oye, que todo esto, lo dicho, no puede, no puede aguantar mucho tiempo. Y por desgracia, temo me, todavía hasta y poco pensaba que a lo mejor podía acabar de otra manera. No, que va, va, va a acabar por el camino de la destrucción, lo he dicho. La destrucción de unos o la destrucción de los otros. Por cierto, tengo que, tengo que rectificar una, una cosa que dije que dice muchas veces. Dicen que rectificar y de sabios. Yo opino que no exactamente. Rectificar y de, de uno que se equivocó. ¿eh? El que rectifica y porque metió a la gamona. Eh, eso no es de sabios ni de no sabios. Y es de lo que yé. Oye, no vos, no vos dais cuenta algunos que a lo mayor sentisteis el, el programa o tres veces que decía yo eso de que no estaba muy de acuerdo una existencia de las clases sociales. ¿eh? que estaba más pensad, que estaba más centrado en entenderles clases como los que vivíamos en el norte y los que vivían en el sur. Oye, pues mete la patona, ¿qué queréis que vos diga? Las clases están aquí, vaya que se está, me cago en la leche. Lo que pasa que, hasta ahora, ¿eh? yo pensaba que dimos camin, ¿eh? camino de no de acabar un poco con ellos, sino de entemecerles un poco. Hombre, sí, siempre me iba a quedar una ¿eh? una pedazo clase del copón ...pequeñina, muy alta y luego debemos atar los demás yo pensaba que a lo mejor podíamos llegar a ¿eh? a construir de alguna manera otra cosa mejor ¿m? no tengo claro que los que están arriba al esfuerzo que están haciendo y precisamente el de conseguir ¿m? que esa brecha entre las clases sea grande muy grande grande abondo como para que no podamos cruzarla nunca ¿Mm? y yo pienso que vale sí voy a aquí ya voy a espotricar, voy a empezar nada más a, a a contarles mis historias y bueno que en muchos casos también son les de les de otros eh yo mmm, bueno no quería resistirme a creer no siempre creí que ya era así pero bueno eh, nunca pensé que fueron a llegar tan tan allá eh, resulta Que antes, ¿eh? las sociedades capitalistas, las democracias, entre comillas, capitalistas, eh, tenían miedo a una cosa que existía, ¿eh? y que eran los estados socialistas. esos dictaduras chungues, donde ¿eh? la gente mal vivía, pero que garantizaban el trabajo, ¿eh? Vale, ah, muerto un miedo, pero garantizaban el trabajo. Si no ibas igual, te, te fusilabes, ¿no? De mi madre, si no ibas a trabajar. Bueno, vale, garantizaban la vivienda, garantizaban una vivienda cutra y tal, pero garantizada para todo el mundo. ¿m? Y claro, los, los de aquí, ¿eh? los estos capitalistas, tienen miedo, tienen miedo. Decían, hostia, si estos que viven para aquí viven mal, ¿Mm? pues a lo mejor quieren vivir como esos de lo tuyao. ¿y cómo se llega a vivir como esos de lo tuyao? hostia, pues a lo mejor a través del echarme es lo de mi madre, igual se levante. no, no, pues que vivan bien ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora? ¿Eh? Porque ahora no hay un yacina? porque ahora ya no hay enemigo ¿eh? ya no hay donde fugir. yo pienso que tampoco lo habían antes, pero lo que la cuestión no es lo que pienso yo, yo lo que pienso en los que manden, y los que manden Están convencidos es de que ahora ya no hay enemigo, ya no hay oposición, ya pueden hacer lo que quieran, ya no tienen por qué, ¿eh? Por qué hacer teatro, ya no tienen por qué intentar hacernos reír, que vivimos en democracia, que somos libres, ¿eh? ¿Cuánto pensáis que van a, a tardar ya en, en lo poco de la careta que ellos queda? Porque ya apenas os queda nada. ¿eh? de momento eh hasta ahora eh ya oye no hay problema en, en Grecia en Italia ya impusieron impusieron gobiernos eh impusieron medidas no escoíes democráticamente ¿eh? <ríe> sino puestes allí cada vez que te hace más la careta cada vez los altos poderes económicos eh que seguramente ya mandaban ¿eh? pero ahora ya no se preocupen ni tan siquiera en tapalo ya se presenten ¿eh? ¿Quiénes son, los, quiénes son los, los, los los dirigentes políticos de Grecia, de Italia, los que están a la vista, los que supuestamente tenían que ser esas marionetas supuestamente democráticas para que todos los demás nos creyéramos que vivíamos bien, que vivíamos en una democracia y que ya éramos libres? ¿Son gente relacionada con qué? Con los poderes económicos, con la Fitch, con el Lehman Brothers ese como nuestro ministro de Economía. ¿Mm? con la... Con, con el FMI... con la de mi madre... son ellos... son los mismos... que supuestamente... nos metieron en esto que estamos... pero yo creo que... que, que, que no fue nada que... Bueno, que pasó... que sucedió... un error... un accidente... no... yo pienso que llega... que muy orquestado... muy pensado... acordáis vos... joder... no sé... si tuviera ganas... poníame a mirar internet... y sabía la fecha exacta... pero como no les tengo... no lo miro... si queréis... los que hay sintiendo... Podéis, podéis buscarlo ¿En qué fecha fue la que el Parlamento Europeo, ¿eh? sin venir a cuento, porque nadie entendió por qué no venía a cuento en aquel momento, aumentó la, la jornada laboral? ¿Mm? De las 40 horas, no sé cuántas, 60, me parece que puso, no sé cuántas. Pero bueno, ¿qué decías tú? Pero si esto no viene a cuento, si precisamente la tendencia ya que la jornada se lleva cada vez más pequeña, ¿no? ¿Eh? Y sin embargo, ¿por qué pusieron esto? ¿Por qué lo aprobaron? coño, pues seguramente porque ya está, eh, ya era la primera medida, ya era una base para después poder hacer otras muchas cosas como las que ya están haciendo, como las que ya están haciendo, ¿eh? ¿acordáis vos de que nos decían que ya era tan difícil camudar la constitución? ¿eh? cuando querían hacer aquellos chorrades, que a mí personalmente me la suden ¿eh? a mí me la suda que, que tengamos una reina o un rey yo <risa> una cosa que me preocupe pero bueno, y había los que ellos os preocupaba y que proponían cambiar la Constitución. ¿m? Proponían cambiar la Constitución. Para pa, pa, pa decir, oye, pero que una mujer también puede ser reina. Bueno, pues a mí me la suda, que es que lo que le da la gana. ¿eh? La mujer. Pero decía, no, pero eso es muy difícil, porque hay que andar que sí aprobándolo el Congreso y ese, y luego disolviéndolo, aprobándolo lo nuevo. Yo, ahí, tiempo, por cierto, de a la Constitución. ¿m? Yo, pese a ser... ¿m? tan anticonstitucional y antidemócrata, ¿eh? yo me tomé la molesta en leer la Constitución. ¿eh? Tampoco soy católico ¿eh? ni cristiano y de ahí bien de pedazos de la Biblia. El, bueno, bien y os conozco a gente que la lee entera, ¿eh? tiene mucho mérito. Pero bueno, yo un libro no te creas, eh? que aparte sí es sí, bueno de, de leer. Pero bueno, el caso es que yo ¿eh? Leí la constitución. Y efectivamente la constitución, pom, que bastante difícil reformarla, ¿sí? y un proceso complicado. ¿sí? Por embargo, bastó que los poderes económicos pidieran una modificación en la constitución, ¿sí? para que el partido gobernante, ¿eh? con, con, la, con el apoyo de la pantomima del supuesto, supuesto bipartidismo que en un yetal, ¿eh? Que no tal, no os engañéis. Yo, sencillamente, el alternar para que ¿eh? para que nos pareza, que hay dos, pero hay mentira, ¿eh? yo uno nada más, con diferente nombre, ¿eh? Yo como esas empresas, yo como como Ikea, que dicen que, no sé si es verdad o mentira, que con y Ikea son la misma empresa, deben ser mi mismo porque tienen las mismas cosas. Son la misma empresa pero con dos nombres diferentes, ¿eh? O, de, ¿qué más dicen? De, de que si Satur y... y esta otra media mal que también era la misma la misma con dos nombres bueno pues aquí y lo mismo con dos nombres ¿eh? el que manda el que está arriba del todo ¿qué más idea da que te da el PP que el PSOE? ¿eh? ¿qué más idea vamos a hacer lo que él diga ¿eh? ¿qué como quién en Asturias? Pues, qué, ¿qué más idea a Pepe Cosmen? ¿eh? ¿qué más se que enseña el presidente de Asturias? ¿qué más idea que salga casco que salga el del PSOE que salga el del PP? ¿qué más idea <risa> no tiene problema man, ya me el culo igual El que salga, vaya medio culo a él. Y quien dice a él, dice otros tantos. sí, de, de, de, de, la, construcción, ¿eh? Que dice que sobre hospitales en Asturias. Por ejemplo, claro. Sobre hospitales, ¿eh? Sobre hospitales. Y si no hubiera tantos hospitales, habría más perros para darnos a los constructores. ¿a que sí. aquí sí, eh. Tien una lógica perfecta. Una lógica perfecta. Los empresarios, los grandes empresarios, son a veces muy lógicos. Y como, como este. Y no sé cómo se llama tampoco. Y me da igual. Me da igual cómo se llama el presidente de la COE, eh. Es sí que he dicho que que ahora, eh, que la reforma que está muy bien, no, lógico que empieza que está muy bien, mi niños de puta madre. Eh, mi niños, mi niños muy bien. Luego, luego vamos a, ¿eh? A a a afondar aquí en algunos, en algunos Requechos de la, de la reforma. Pero bueno, como dice él, bueno, ahora, ¿eh? que ya por fin se hizo una reforma y como tiene que ser, ahora, lógicamente, lo que hay que reformar y el derecho de, a, la, a la huelga, ¿eh? el derecho a la huelga, que, que no vaya a ser que, joder, que, que, que ahora que están las cosas tan bien puestas. nos pie una huelga, Dito que tampoco tiene mucho de que es moleces, eh, porque la huelga en cuestión ¿tien? si la convoquen tiene que convocar a esos dos sindicatos, ¿eh? U GT y Comisiones OBS que no dejan de ser nada diferente de, de, de la empresa esa grande PP PSOE, ¿eh? PP PSOE, OGT, Comisiones, y esto es lo mismo, ¿qué más da al que está arriba, ¿eh? ¿Qué más ideal que te arriba? El PP que el PSOE... Para mí, ¿quién lo sabe? Pregunta, igual y preguntan, ¿quién, ¿quién está con el gobierno? Dicen, oh, comisiones. Ah, no, no que el comisiones y un sindicato. Ah, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más me da? Impórtame. Dime a la CIA que se llama Rosel. Sí, Rosel se llama, el de... el de, el de la COE, Ese ¿eh? que lle porque bueno, yo no sé si es el mismo, si el que el que y un desastre el que quebró la empresa y y andacina, y presidente de y el jefe de los empresarios. No sé si no ya ese y era otro, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más da que quiebra la empresa, ¿Eh? ¿Qué más da? Joder, qué importa. También quebró Lehman Brothers, ¿no? El banco esti de de los Estados Unidos. Y el que era el jefe de de Lehman Brothers en España, pues ya ministro. ¿Qué problema hay? ¿Eh? ¿Hay algún problema? ¿Tienen un problema ellos? No lo tienen, ¿eh? Por eso ¿Tuvieron algún problema para reformar la Constitución? Ese proceso largo, complicado. ¿Tuvieron algún problema? ¿Qué iban a tener, hombre? No tuvieron ninguno. Dijo dijo dijeron los poderes económicos, hay que camudar la Constitución, venga, pues camudámosla, no pasa nada. Hostia, ¿qué va a pasar? ¿eh? Y como, oye, dijeron los poderes económicos, hay que poner a hombres de la nuestra confianza a gobernar, ¿eh?, y, y Grecia, y a gobernar y tal, y venga, pues ponemos los. ¿eh? ¿qué pasa?, que los riegos son un poco más espabilados que nosotros, visto está, visto está, ¿eh? ¿eh?, aunque, bueno, supongo, ya no veo la tele, la verdad, pero la gente que se la ve dice que no salió nada de lo que pasó en Grecia, bueno, de lo que pasó hasta, ahora no, en Grecia lleva años pasando, ¿eh? ¿Cuántos sin inenarrables llevan en el último año? ¿Mm? En el año pasado, ¿cuántos fueron? No, no lo sabemos porque no salen, porque no lo mencionen. Hay sitios que no conviene mencionarlos, ¿vale? Como mucho conviene mencionarlos para lo malo. Si es algo malo, entonces sí. ¿Mm? Pero bueno, hubo milenta incendios en Atenas el que fue el el lunes ¿eh? y no pasó nada. No salió una peli, nada, no. Y hubo hubo cincuenta bueno. Eh, en una web que vi más o menos más o menos imparcial, bueno yo he invertido la imparcialidad no existe en eh, eso la madrugada del lunes creo que fue el toda la grisca falaba de 54 feridos ¿eh? bueno, son pocos yo creo que habría muchos más además falaba de 54 feridos y más de 40 policías entre los feridos y, Quieren pocos que quis que te diga, porque las imágenes que yo pude ver, ¿eh? y que puede ver cualquiera que se meta en internet, que intenta informarse a través de esos que supuestamente no son de creer, ¿eh? no son creíbles, porque son gente particular, ¿eh? que graba cosas y qué tal, igual tan manipuladas. Claro, los grandes medios no, esos no manipulen. ¿Cómo va a manipular una cadena de televisión, un periódico? No, menón, por favor. ¿eh? No, no, pero es sí, es sí que cogió el, el, su teléfono móvil ¿eh? y salió y salió a grabarlo. ¿eh? Ese, ese sí, igual sí, ese igual sí que manipula la, la información, ¿eh? O me va, los otros no, pero, pero es igual sí. Y entonces nada, es cosas allí, ¿eh? Como, como la, la policía pegando viejos, ¿eh? Jarrando el tolet y dándonos esos son unos viejos. hay una foto de una de una vieja con la cara ensangrentada, por ejemplo, ¿eh? hay, hay otra de, de, de uno queriendo pegar y un, un madero queriendo pegar a un paisano, que yo la verdad que no lo conocía de nada, pero por lo visto fue un paisano que en tiempos de la, de la ocupación nazi. Eh, subió a la Acrópolis ¿eh? a quitar la bandera, a quitar la bandera de las plásticas, bueno anda, mira ¿para qué te valió? ¿viste? igual con los nazis vivís mejor ¿qué quieres que te diga no no sé si me yo soy peor, bueno sí a ver si sí lo sé peor que ahora seguro que no ¿eh? Segurísimo que no, vamos. Aquellos, bueno, precisamente que llenen tan malos, ¿eh? Aquellos llenen malísimos. Hostia, llenen más malos que el, que el copón. Bueno, pues una de las cosas que ellos dicen y que siguen diciendo, ¿eh? Los nacirulos que. Bueno, los nacirulos no tienen puta idea. Son todos una pandilla de de, de gilipuertas que no van más allá de eh, puto y negro, puto y tal. Bueno, pues no tienen ni puta idea de nada. Pero los que sí que echan mucho, ¿eh? Eh, dicen esas cosas de que de, de se oponen a, a los valores económicos a los poderes fácticos a tal que por el caso dicenlo también los de la extrema izquierda hasta que pero sabéis hasta cuándo hasta que agarren el, el poder eh Bueno, que no hay el poder, que ya ya lo, di, ya lo llevo diciendo toda la noche. El poder tienen los otros que están más arriba, no lo tienen esos. ¿eh? Esos no son los, los poderosos. Pero bueno, llegados a determinados puestos, a determinados niveles, pues entonces es y cuando pasas a formar parte de esa organización única, ¿eh? de ese partido único. ¿eh? El PP, de comisiones sujeto y el que faiga falta. ¿eh? Metémoslos a, a todos ahí. A todos ahí no pasa nada. No tenemos ningún problema. ¿eh? ¿Nóteseme que estoy que que un poco enfadado Sí, de hoy tengo una noche así, un poco. ¿eh? Un poquitín aquello. ¿eh? Yo lo bueno que tiene la historia no, o es sea, el, el, el, el término aquello y valpa, valpa absolutamente todo. Y seguimos y, oye, esta noche no me no presenté el programa, no presenté la emisora. Hombre, di tú que con las cosas que te... Bueno, no, no, que te iba a decir, decir yo, con las cosas que te estoy diciendo, oh, igual valme más no presentarme y no presentar la emisora, ¿qué más da? No pasa nada. ¿no? A ver, por un yao no pasa nada. porque ellos digan ¿eh? barbaridades, que ellos digan que hay hospitales de más, eh, que ellos digan que en un dos somos exactamente iguales. Eh, no pasa nada porque ellos digan que hay unas partes de la Constitución que hay que cumplir, ¿eh?, Como ese de, de, que todo el mundo es inocente eh, que se demuestre lo contrario, y hay otros que no, no hay por qué, por qué cumplir, como eso del derecho a la vivienda, el derecho al, al trabajo digno, eh. Eh, no, no, solamente que ellos sean, que no pase nada porque ellos digan estas cosas, ya que yo creo que tampoco pasa nada porque nosotros digamos estas otras. ¿Qué más da? ¿Qué más da que yo diga esto? Eh. ¿Qué más da que, que, que yo, un, un chavalín que, que, que, que, que, que... qué más da no tengo no tengo armes no tengo pistola no no, no tengo ni siquiera capacidad para pa pegarme con un palo o con lo que sea no so, soy discapacitado no puedo hacer esas esas cosas o sea qué más da qué más da lo que yo diga qué más da eh, eh, señores que estáis que estáis espiando lo que lo que estoy diciendo ¿eh? porque a ver no sé yo te hemos quedado con ese tercero que te ha metido en el chat Y, y que no se manifiesta, por ejemplo, ¿eh? en el chat estoy yo, está, la CIA, y, está otro, bueno, pues será, será de algún poder, eh, y está otro que está, está siempre, está en todos los programas de Radio Cuca, hay un, siempre suele haber un oyente más, un oyente más de, de, de la gente que está metido en el chat. Yo pienso que obviamente será de, de alguna fuerza de seguridad, de, de algún, ...de alguna inteligencia, no sé... ...porque aquí en la cuca igual decimos cosas... ...que no deberíamos decir... ...pero qué más te da, qué más te da... Eh, ...inteligente o fuerza de seguridad... ...si no pasa nada, que no pasa absolutamente nada... ...mira, para empezar... ...a mí no me siente casi nadie ...cuánta gente siente Radio Cuca... qué gente siente Radio Cuca... ...y anedonia me menos gente todavía... ...la que siente Radio Cuca siente anedonia ¿Mm? ...no pasa nada, y aunque lo sintiera mucho... ...aunque tuviera una audiencia... ¡buah! ...que tuviera 400 sintientes... 500. Uy mira, marchó, marchó el policía. Se ve que como igual como lo pillé, luego viene otra manera. Bueno, que qué más da, no pasa nada. No iba a pasar absolutamente nada. Porque la gente está atuado, cenado, no fine absolutamente nada. No importa lo que yo diga, porque no van a hacer nada. No me importa lo que diga nadie. ¿eh? Porque sencillamente tan tan apichotaos. no fue nada joder todavía si esto fuera Grecia pues igual pasaba de qué da qué cosa pero no no aquí aquí no pasa nada qué coña va a pasar y ya la, la, la gota que con eso no porque van a venir más cosas todavía van a venir más cosas de eso estoy absolutamente seguro ¿eh? pero pero la la cuota que como el basur fue eh, ese ascenso de la jornada máxima en Europa eh, ales ales creo que fueron las 60 horas no pasa nada hombre 60 horas eh, no pasa nada hay más cosas hay más cosas Eh, no fue solo eso, después de explotar tanto de que ya era muy difícil cambiar la construcción, camudaronla sin ningún problema. No pasa nada. No pasa nada. Eh, le, los poderes, los poderes económicos ponen a gobernantes en, en países de, de la Unión Europea, supuestamente democráticos y donde supuestamente la gente, los ciudadanos deciden. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. En Hungría gobierna la extrema derecha. ...y eh, hubo en campos de concentración... ...llámenlos de otra manera... ...llámenlos campos de trabajo... no pasa nada... no pasa nada a la Unión Europea... ...el único que ya es moled... ...y las únicas declaraciones que fae... ...ye que eh, tan preocupados... ...por cumplimiento de los objetivos del déficit... ...de todo lo demás... no dice nada... ...tampoco ye que... Eh, ...que nosotros teamos tan lloñe de los campos de trabajo... ...sabéis lo que... ...lo que... Eh, ...lo que dice la norma húngara... ...que aquellos que no trabajan están obligados eh, a asistir a esos campos de trabajo. Pero resulta que con la magnífica reforma laboral española... ...los parados, eso sí, que te han cobrando... ...los que no estamos cobrando, por lo visto, de momento, no pasa nada. Eh. Somos somos desfechos que, que no pasa, pasa absolutamente nada. Somos puxarrona, no pasa nada. Pero los que están cobrando, ¿eh?, están obligados también, si los llamen, ¿eh?, ir a hacer de algún tipo de trabajo para la comunidad. ¿Qué coño hay un trabajo para la comunidad, todo esto? Un trabajo para la comunidad, me parece a mí, que va a poder ser casi cualquier cosa, ¿eh? Eso sí, los parados que cobren, los que no cobramos, no pasa, pasa absolutamente nada de momento. Hasta que también a lo mejor nos metan en, en algún tipo de recinto cerrado, ¿eh?, a lo mejor no os gaseen, o a lo mejor si tienes casa no te gasean, pero si no la tienes sí, porque faes feo, faes feo na cai, Porque no sé si estáis enterados, pero en más del estuda es está prohibido, por ejemplo, dormir na cai. Sí. Y está prohibido comer na cai en algunos, sí. Sí, sí, sí, claro que sí. En Oviedo no sé no sé exactamente, porque bueno, hay una maravillosa ordenanza de convivencia ciudadana ¿eh? seguro que oísteis hablar de ella cuánto hay que se aprobaría un año por ahí aprobóse una convivencia una ordenanza de convivencia ciudadana que mete miedo mete miedo si la leyéis la cantidad de cosas que tan prohibidas que yo lo que pasa que no se lleven a, a cabo ¿eh? no se llevan a cabo pero está ahí y en el momento que quieran llevarla ¿eh? pues sí, van a llevarla sin ningún problema. En el momento que, que la policía empiece a, a detener a transeúntes, dirán la gente, oye, pero ¿por qué detienen a transeúntes? Y les decir, porque está aprobado por una ley, ¿eh? está, está aquí, está en una ley, está en una ley de sí partido, al que votasteis de algunos, porque, bueno, el que tenga sentido los mis mmm, análisis electorales, que de ese mes en cuando fue un análisis electoral, Podrá ver perfectamente que el número, el porcentaje de personas que viven en una determinada circunscripción que escogieron al partido en cuestión, el número de obetenses que escogió, al, por ejemplo, al, al Pepe, ¿eh? pues, pues son muy pocos, son muy pocos en proporción total. ¿eh? El número de, de, de, de ciudadanos, de gente que vive en España, que escogió a... al a, a Mariano Esti como presidente, ¿eh? con mayoría absoluta, son muy pocos. No me acuerdo cuántos habían dicho, el 24%, una cosa así, ¿no? menos de una cuarta parte. ¿Y qué? ¿Pasa, ¿Pasado qué? ¿Pasado alguna cosa? ¡No, menón! No. ¿Qué problema hay? ¿Eh? El 30%, ¿eh? un tercio de las personas, ni tan siquiera fueron a, a votar, ni tan siquiera a participar no pasa nada y estructural no pasa absolutamente nada no hay ningún problema pero bueno siguiendo con todas esas ¿eh? con todas esas iniciativas pues sacaron ahora una magnífica reforma laboral ¿eh? una reformina una reformina laboral que yo creo que lo que falle a ¿Eh? Convertir en norma, pues, la esclavitud. Hombre, a ver, si nos remitimos a, a lo que es el concepto, el concepto estricto ¿eh? de esclavitud, bueno, pues a lo mejor no, no, porque, porque oye, pagar van a pagarte. ¿eh? Poco, a lo mejor, sí, es verdad, pero supuestamente van a pagarte. Pero claro, uno piensa... Cago en la mar, pero los esclavos de verdad por lo menos daban ellos casa y comida. ¿eh? No, no ellos pagaban, pero daban ellos casa y comida. Nosotros igual nos van a pagar, pero que igual nos van a pagar una cantidad que nunca no no llega para pa la casa de la comida. ¿eh? Claro, ¿eh? entonces, ¿qué? es la virtud o no es la virtud? ¿Y es la no no virtud ¿eh? que, que, que, que, que un empresario ¿eh? pueda bajar el sueldo en sin más? ¿eh? Ver, sin más, ver, sin más, no. ¿Eh? tienen que tener razones tienen que tener razones las razones pueden ser económicas. ¿Mm? ay ay que, que ahora gano poco y entonces dirá eso todos los días políticos ah, demuéstralo y va a llevar allí unos papeles que, que, que digan y, y esto lo dice la ley ¿eh? lo dice la, lo dice la literalmente vamos a llevar unos papeles que de los que se pueda deducir razonablemente ¿eh? que, que van a que que que están ganando menos que se puede reducir razonablemente eh disme la cia me estoy deprimiendo más pues la verdad que llepa igual no para deprimirse igual llepa cabrearse eh para cabrearse pero en fin lle parecido son son cosas parecidas son cosas parecidas pero bueno sí sí pues mayor de los sueldos hay esas razones económicas Que, eh, bien, y, también. y luego cuando de beneficios que nos pagan demasiado oh, no me no, no, no, por favor eso no, lleguen en los momentos de crisis, en los momentos duros la empresa llegue de todos la empresa y de todos, y del empresario pero llegue también de los trabajadores y todos tienen que, eh, que arrimar el, el yombo allí para pa sacar el alantre, cuando va mal eso sí, cuando va bien la empresa y del empresario claro, claro, hombre, claro, eso como oye, socializar las pérdidas individualizar el, el, los beneficios, eh, claro, hombre, claro, ¿eh? cuando gana la cosa se descentraliza, pero cuando pierden, pues se descentraliza, ¿eh? y de todos, claro, hombre, sí, y de, y de absolutamente todos, ¿eh? cuando las cosas es de, de bien, pues no, no, oye, los perros son nuestros, pero ay amigo, cuando van mal, cajo la mala que pones todos. Bueno las razones pueden ser eso para bajar el sueldo pueden ser económicos, oye la cosa va mal, hay que bajar el sueldo, pero también pueden ser técnicas, siempre sí, pues sí, técnicas que pueden ser técnicas, pues joder, pues oye hay que invertir en máquinas, o, o pueden ser también organizativas o, o de producción, ¿qué coño será eso? qué sé yo, qué sé yo. Pero bueno, pueden ser también motivo para modificar la jornada, ¿eh? Sí, claro, oye, vamos. Hay, que, hay que, a ver, esto, pff, joder, pues estábamos organizados de esta manera, pero vamos a organizarnos de esta otra, que consiste en que antes trabajabas eh, cinco horas, pero ahora vas a trabajar nueve. Claro, hombre, digo, dígolo yo, dígolo yo, y no se te ocurra faltar, no se te ocurra faltar, ¿eh? porque según la reforma laboral nueva, si faltes al trabajo, aunque se haya justificado aunque te malo, ¿eh? pues te pone echar. yo sí, me si sí, ponchate pues, tranquilamente tú faltes joder y eh, presta eh echan unos aquí les les cuentes si, si faltes nueve días en dos meses ¿eh? que te pongas mal un mes y, y te das cuatro días de baja y te pongas mal un mes siguiente y, y te das otros cinco ya te pone a echar y eso ya llega a ¿eh? yo un despido procedente y es normal joder va a tener el, el, el pro empresario que cargar con con eso no no, no por favor joder uy Que, ...que cargue otro, que cargue la administración... ...ah, no, pero que no carga nadie... ...ay, amigo, vale... ...o sea, que quedas en la puta calle, sin más... ...y que nadie se... ...ah, o sea, que pueden trate, qué sé yo... ...una eh ...y a la puta calle... Con... ...estás en el hospital... ¿eh? Re ...recuperándote de la ya ...oye, mira, llámate por teléfono... ...y ya que... ...ya que ya pasaste de los nueve días estos... ...pasaste del 20%, o sea, que a tomar por culo, ...vas a la calle... Ah, bueno anda, vale, nada. Hostia, curres la salmonella enseguida, me cago en la, la, la ley! eh, claro, claro, joder. Y bueno, también puede ser motivo de de despido, eh, entonces este es razones que si económicas, que si técnicas, que si organizatives, claro, pues es motivo de despido, porque ver, razones económicas, oye pues si la empresa aporta ¿eh? papeles que se dudan razonablemente que, que, que, están perdiendo, pues es normal que, eh, Que ya es normal que que despidan, claro, joder, pues, para gastar menos, ¿eh? Y, y razones técnicas. Oye, mira, antes esto, faciamos los tres trabajadores, pero ahora compré una máquina que con uno tengo abondo, entonces, ¿para qué quiero los otros dos? Bueno, pues, y una razón objetiva, perfectamente objetiva, a la cara, ¿eh? Joder. ¿Eh? o, o organizativas organizativas vienen a <risa> ser organizativas bueno si miráis en la, en la ley van a definir de otra manera pero yo te voy a definir sina que si lo que si el trabajo que facen dos, pues hacerlo uno el otro te va a puculo claro hacer que fejo uno lo de dos hostia eh, que despilfarro para qué van a hacerlo entre dos pudiendo hacerlo uno claro ya no normal ya no es mal también qué sé yo pues oye Si te proponen un traslado y nunca y es, ¿eh? Pone chate también. Eso sí, eso, la, la ley, ¿eh? La ley muy muy cuca para esto. Y no, no, pero hay que mirar a ver de cuando haya que proponer traslados que sea a los que no tengan cargas familiares, ¿eh? O sea, que si no tienes eh, pareja y fíos, te jodes, ¿eh? porque igual estás aquí y dices, oye, con los 600 euros de mierda que estás ganando aquí al lado de la, tu casa, tienes que ir pa murcia, ¿eh? con los mismos, ¿eh? con los mismos, con los 600 putos euros de mierda, tienes que alquilar una casa allí, vivir y tal, y a que no quieres, a la puta calle, uy, con, con, encima, con lo mal que tal trabajo, y, y este en, va, de, va de guay aquí, no lo quiero, hombre, por favor, puede permitirse eso no puede permitirse y hay como más cosas que tienen la sológica joder claro que sí y hay como como el, el fecho de que se prime la contratación de paraos que te han cobrando ¿eh? no que se prime la con la contratación de paraos no no y que se prima la contratación de paraos ¿Eh? que te han trabajado tengo un, un papel por aquí oye, oye que traigo hasta papeles ¿eh? oye muy chunga tiene que estar la cosa para que el Nezónico Miserable traiga papeles pero sí tenía unos papeles aquí muy guapos que llega con el contrato este, este nuevo ¿eh? este nuevo que, que propone la, la reforma y es muy bueno porque Eh, para pa, fomentar pa la contratación de la gente que está en el paro, eh, eh, ofrecen ellos a las empresas una una bonificación, una cotización, si contratan a un parado que te está cobrando, del 50% de, de lo que cobra, ¿eh? Joder, bien, ¿no? Y Pero bueno, oye, que tampoco llega allí tan mala como para el que está en el paro y no está cobrando para pa no pagar nada por él, si hombre, si también paga algo, ¿eh? Tú mira, si contratas eh, eh, a, un, a un chaval, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Si contratas a un chaval por un año, eh, una, y no está cobrando paro, tanto una bonificación de mil euros. ¡Hostia! Coño, pero que si está cobrando paro. Oye, por poco paro que cobre, ¿cuánto hay el mínimo? No sé. ¿500? ¿400 pavos? ¿eh? Vamos a poner que sean 400. Si Más parece que menos de 400 no se puede cobrar. Pues oye, ya la mitad, el 50% son 200. ¿Eh? Coño, y si lo multiplicas por un año entero, ya son 2400. Coño, ¿y lo otro son una más mil? Cojones, pues contrato que está cobrando. <risa> Voy a contratar al que no cobra. Claro, me calla. Esto funciona así. Estoy así, nada. muy bien pensado. datos muy bien pensado. Oye, así na, el, el gobierno o el Estado o lo que sea paga menos. ¿Eh? paga menos, y, y oye, el que ya está parado y ya ni siquiera tiempo para cobrar, que se joda, que que marche para casa, que se pegue un tiro, no, un tiro no, que pasa, hay que tener una pistola y cuesta perra, pero bueno, pues tírate por una ventana, si quieres, y no pasa nada, ¿eh? eso sí, que eso sí no pasa absolutamente nada. En fin, oye, por cierto, a los que... Es verdad que hay una brecha muy grande entre la gente que tiene trabajo y la que no lo tiene, ¿eh? Eh, yo acuérdame que cuando estudiaba historia en el instituto mmm, tuve que estudiar, <ríe> manda huevos, ¿eh? Porque uno se acuerda de estas cosas. Tuve que estudiar una lista de consecuencias de, de la gran depresión de, de los años 30. ¿eh? Y una de ellas era que, que por primera vez se había chebrado, ¿eh? lo que, se, se había producido una chebra muy grande entre lo que hieren los trabajadores empleados Y los trabajadores no empleados, eh. Que un poquitín que, como que los sindicatos... tiraron, dicen, hostia, déjame cuidar lo que tengo, y mira, los que no tienen trabajo, pues oye, no sé, otra cosa, ¿eh? que se desarrollen por su cuenta. Pues ahora hay que reconocer que pasa una cosa igual, porque yo, por ejemplo, centro en mogollón, y la hostia, ¿eh? porque yo, yo vos digo, la tele no la veo, pero si yo periódico, si siento radios y tal, y centro en mogollón, ¿eh? todo, la, todo el, el socentramiento y en el abaratamiento del despido. ¿Mm? La barra, también todo el abaratamiento del despido, hostia, pues pasa de, de 45 días por año trabajado a no más 33. Hombre, a mí personalmente, y a la más de la gente que, que yo conozco, eso igual nos suda un poquitín, porque en la puta vida, ¿eh? o muy pocas veces, en mi caso, una vez, trabajé un año seguido en el mismo sitio. Pero, ¿qué más da? Trabajé un año y seguido con cinco contratos. <risa> o sea, ya que, como comprenderéis, el fecho del abaratamiento del despido, pues sí, puede afectar a los que lleven mucho tiempo trabajando, ¿eh? pero ¿qué quieres que, que te diga? A los que, ¿eh? a los que están parados o a los que ya trabajamos por estas nuevas realidades, donde hay muchos años, como que no nos afecta demasiado. Y, hombre, por fortuna, ¿eh? por fortuna, No toquen los derechos adquiridos, es decir, los que lleven trabajando mucho tiempo, hasta ahora, bueno, hasta el lunes pasado, hasta el viernes, no estoy seguro de que día entró en vigor el tema este, respeten ellos ese periodo, ellos pagan 45 días. Eso sí, ¿eh? lo que fegan de aquí en Alantra nada más val 33, ¿sí? curioso, y ¿sí? es curioso. Pero bueno lo más, lo mejor de todo y el, y el contrato, el contrato nuevo es, alguien ¿eh? que sabe que, hostia, que ya lo llame por ahí el contrato rajoy, ¿Qué si hubiera estado el zapatero o el robacaba, y, y llamaría ese contrato robacaba. Porque qué pensáis que en un día va a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Qué tal cayó Lara? ¿Llamaría ese contrato Lara? sí hombre, sí claro que sí. Sí, que no penséis que son diferentes. El que manda está más arriba. Los que manden está más arriba. ¿Eh? Dime la ciudad, da igual porque ahora van a echar a todos con 20. Pues igual son 20 en vez de 33, fía. Ya que yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy cabreado, ¿eh? estoy cabreado y tengo muchos papeles delante, pero no estoy mirando mucho, no estoy mirando mucho para ellos, no estoy mirando demasiado. ¿eh? Dos cosas, como que por ejemplo, es eh, muy bueno ¿eh? el contrato este nuevo. Llámenlo contrato Rajoy, ¿eh? lo contrato Rajoy. Hacía, eh, va a ser tan fácil echar con 20 que a los 33 no se van a usar. Pues fácilmente, fácilmente tendrás razón, fía, tendrás razón. Porque hay unas cosas aquí. madre de... yo Cuando oyes la, la ley, ¿eh? cuando oyes la ley, es, es, es impresionante. Sí, efectivamente, tienes razón. dime en el chat. Eh, 33 son los, entiendo, sí, claro, 33 son los del despido improcedente. Pero el despido objetivo, el procedente son nada más 20. Y es increíblemente fácil usar el despido procedente. Claro, y es verdad, sí, despido procedente. Y, por ejemplo, cuando tiene cuando la empresa tiene dificultades económicas, cuando la empresa tiene cambios organizacionales. ¿eh? Claro, claro, eso está. Y son circunstancias que, oye, y un despido objetivo, y es normal echar a la gente cuando, ¿eh? cuando tienes, cuando lo que hay dos, pues lo uno, y es normal echar al otro. Y lo más normal del mundo, ¿eh? Que di tú que lo he dicho, ¿eh? yo conozco poca gente que que tenga derecho ni a 20, ni a 33, ni a 45, ni a na nada, porque no conozco mucha gente que, que trabajara mucho tiempo en el mismo sitio ¿eh? con el, o con el mismo contrato. O, a ver, los hay, los cuenten que los hay, pero yo personalmente no conozco muchos. Pero bueno, el contrato este, el contrato es de nuevo y, y es precioso, ¿eh? Y es precioso. El contrato de apoyo a los emprendedores, madre de Dios. Mira, y es tan guapo, qué tan guapo, tan guapo, que, que voy a poner un, un cantar, ¿eh? Que voy a poner un cantar primero de, de, de, de hablar de, de él, porque, porque bueno, porque dame, ¿eh? Dame, uf, Dios. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Que yo a lo que aspiramos Somos el resultado De lo que durante años Habéis provocado Habéis alimentado Hemos sido La mula paciente Que mueve la noria El burro de carga Que carga y descarga Hemos sido explotados De todas las formas Y en todos los lugares Bajo cualquier sistema La mano de obra La mano que siempre sobra La mano que se estrella Contra nuestra boca Y que nos hace callar A base de hostias Hostia que nos dieron Hostia que devolveremos Una vida, una vida que merezca La pena ser vivida, la de nuestros Padres fue una vida de perros La nuestra transcurre sin pena Ni gloria, venimos prestando Demasiado desde el rostro A esa tragedia que habéis diseñado Desde grandes despachos, Ahí está de fondo Tyler Durden diciendo que no somos la ropa que vestimos, que no somos el coche que conducimos. ¿Mm? Pero por desgracia, Paz mí que en buena medida sí. Por cierto, la CIA, estamos tuyos solos, marchó la policía. Madre de Dios. prueba de que en realidad lo que estoy diciendo no sirve para absolutamente nada no sirve para nada de nada ¿qué va a servirme a mí para descargar? no, ni siquiera, no creo que salga de aquí más contento, más descargado o más recargado de lo que estaba antes no, pienso que no oye, por cierto ¿sabíais digo sabíais porque a lo mejor oye pues igual hay gente sintiendo a través del 107.3 de la frecuencia modulada o igual esto lo siente ¿eh? de alguna gente otro día que no se ia en directo ¿eh? sabíais que con el contrato nuevo estáis en periodo, si vos contratan por el contrato nuevo este de eh, contrato de apoyo a los emprendedores estáis ¿eh? en prueba mientras un año ¿eh? El primer año, el despido es libre. ¿Eh? El despido está a disposición, al disposición del contratante, pues chavos cuando quiera, pues chavos cuando quiera, mientras es el primer año. Pero, pero sabéis lo más gracioso que contratos de estos, de este tipo, ponen cadenarse indefinidamente. O sea, ya que estáis en precario toda vuestra puta vida. Nunca vos tienen que pagar nada por despido. Porque ya proceden, y es procedente. No pasasteis el periodo de prueba. ¿Eh? No tenéis derecho a nada. Absolutamente a nada. ¿Eh? Pueden cadenarlo infinitamente. Siempre que cambies de funciones. Sí, o sí, mira. Ahora, ¿eh? vamos a contratarte... para amber suelas derechas de zapato. ...vale... ...vas a hacer de todo... ...pero entre otras cosas... ...vas a llambar sueles derechas de zapato... ...y dentro de un año... ...eh... ...vamos a cambiarte el contrato... ...y vamos a hacer otro... ...según el cual... ...lo que vas a llambar... ...yes sueles izquierdes... ...eh... ...otro añín de prueba... ...para ver si llambes bien... les sueles izquierdes... ...porque hasta ahora... ...bueno... ...comprobamos que no mal ...males derechas... ...pero qué sabemos nosotros... qué tal vas a llambar... ...les izquierdes... ...iguales llames mal... ...o sea ya que vamos a hacer... otro contrato Y cuando llegues tres añinos, entonces es, lo que vamos a hacer te va a ser un contrato para liamber culos. Vamos a ver qué tal liambes culos. Y si no los liambes bien, a la puta cae sin derecho, absolutamente a nada, a nada de nada. Qué divertido. Por cierto, ¿eh? por cierto. quede claro, ¿eh?, quede claro que tampoco ¿eh? las administraciones públicas van a tener que decir nada cuando se decreta un expediente de regulación de empleo. No me nompa, ¿qué van a tener que meterse en eso? Si ya los empresarios son a fondo como para gestionarlo. Oye, y los convenios, ¿eh?, ...con lo que prestaba... ...con lo que prestaba... ...con lo que prestaba hasta ahora... ...eh... ...que... ...que... ...que nosotros pudiéramos... ...bueno que nosotros pudiéramos no... ...que cuando nos contrataban desde algún sitio... ...eh... ...eso de ir a mirar el convenio... ...a ver si estaban pagándonos bien... ...a ver si estábamos cumpliendo lesores que decía... ...a ver si tal... ...ahora... da lo mismo todo eso porque ahora cada empresa va a poder tener su convenio y no necesariamente va a tener que ser como hasta ahora que las empresas también pueden tener en el convenio siempre que igual eso superase al convenio del sector ahora ya no hace falta la empresa va a poder tener un convenio más pequeño, eh, más bajo. entonces ¿para qué coño se va a seguir habiendo convenios sectoriales? bueno, supongo que ya no lo seguirá habiendo porque ya no hace falta absolutamente nada Bueno, por cierto, eh, antes eh, contámenos lo hacía que, que, efectivamente el despido real iba a ser del de 20 días, porque claro, si era muy fácil llegar al despido objetivo, por ejemplo, ¿eh? ese despido para que, para que eh, se ponga malo, ¿eh? para que se ponga mal unos días, para que se ponga malo dos semanas, eso ya es un despido objetivo, si no tienen falta de, ¿eh? del despido así de de 33, y un despido de 20 No, la verdad que ya es absolutamente increíble, ¿eh? Ya absolutamente increíble. Y métase más cosas, métese más cosas. Hombre, yo qué sé, pues... Eh, también métase por ejemplo, la, la figura de, de las agencias de colocación privadas, ¿eh? O sea, que las 7 van a funcionar como agencias de colocación. Hay los que potriquen diciendo, hola, un, otra, otro punto más para pa desmantelar lo que llega a lo público y tal... pasa esto a lo privado, ¿qué quieres que os diga? Tampoco yo eh? que, que, que lo público, la gestión pública, tenga ser precisamente caracterizado por lo bien que hacía este tema, por lo bien que llevaba la gestionar la colocación de las personas. Eso sí, eso sí, eh, que ellos den la gestión de la colocación ¿eh? a unas entidades que tienen como principal objetivo el beneficio económico Pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Eh? Ya podemos pensar un poquitín por dónde van a, a decirles cosas, ¿no? Carajo, ¿eh? no ya lo, no, ya lo mismo, ¿eh? No es ya lo mismo que sean empresas que, bueno, que podían pues, no hacer nada, a que sean empresas que van a buscar el beneficio económico. Porque una cosa, ¿eh?, ¿Eh? que te diga la ley, oye, a los parados, no sé, si yo los puedo cobrar, ¿eh? A la gente que coloques, no solo los puedo cobrar, pero sí se puede cobrar a, a las empresas, ¿eh?, O sea que al final, el objetivo, es pues el beneficio, ¿eh? y que es lo que lo que van a concertar con las con les empresas. Bueno, pues lógicamente van a concertar, oye, vamos a conseguir un trabajador eh, dócil, ¿eh? que no te va a dar ningún problema y que, y que oye, te lo garantizamos, eh, ya vale. así que con cuatro duros que pagues, eh, pues seguramente ya, eh, el feliz y contento, que se aguante, joder, claro que se aguante. Oye, y otra cosa, otra cosa tremenda, guapa. que sal na reforma laboral yo lo de los el contrato nuevo formativo madre oye que hasta ahora existían contratos formativos que bueno tú te formabas en un centro de formación y luego te contrataban en la empresa para para completar o complementar esa formación ¿vale? pero agora ahora resulta con esta ley nueva pues hacerlo toda la propia empresa con lo que ¿Qué, ¿Qué creéis? ¿Que, ¿Que efectivamente va a pasar a pasar eso? ¿eh? ¿Que la empresa va a formarnos o va a ponernos a trabajar? ¿eh? Bueno, a mí personalmente ya no. Porque el contrato este está pensado para pa, pa personas entre los 16 y los 33 años. ¿eh? 33 años. ¿eh? Puede haber una persona, guapamente, que haya estado trabajando dignamente desde los 20 y lo contraten para esto, ¿eh? pa esto ¿eh? que tiene un salario... del 75% del salario mínimo, <ríe> qué gracia. El salario mínimo son un poquillín más de, de 600, ¿no? O sea que el que el setenta debe ser eh, 400 Pues tú trabajes jornada completa por 400 puntos euros, que llegue tan formalote. Ah, no, que no, ya, Sina, que te has estado yendo puto día. Ah, no, pero basta con que la empresa certifique que te está formando para que, ¿eh?, para que sea verdad, para que la administración diga, ¡oye, es verdad, ¿cómo que no te estás formando, soy la empresa que te estás formando? Vas a saber tú más que la empresa, hombre, por favor. <ríe> Qué bueno, ¿eh?, joder, increíble. Esto ya, ya, ya, ya menos todavía que, que los mini-jobs esos, estaba todo el mundo echándoles manos a la cabeza con los mini-jobs. Esto ya bastante menos. Y hasta los 33, ¿eh? ¡Hasta los 33! <risa> que bueno, la esperanza de vida ahora mismo está más para arriba, están los 70 y muchos. Pero bueno, están camuflando tanto las condiciones que yo creo que vamos a acabar morriendo todos. Primero, ¿eh? Bastante primero. Yo creo que los 67 años esos que en los que pusieron la el retiro, para mi idea ya que, ya, que ya no vamos a llegar. No vamos a llegar a ninguno. Morremos primero, joder. Cajo la mar. Oye, pero cuidadín, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tenemos para defendernos? ¡A los sindicatos! ¿Eh? los sindicatos, esos que dijeron que de momento, ¿eh?, una huelga general, como que no, porque primero vamos a ver, ¿eh?, vamos a ver, porque igual resulta, oye, que nos meten un palo por culo, pero igual nos presta, ¿eh?, nos presta que nos metan el palo por culo, entonces tampoco hay motivo para pa, pa convocar una huelga, ¿eh?, porque el palo un culo, pues, ahora pensamos que no, pero, esto yo como los niños que dicen, no me gusta nada la zanahoria, ¿por qué?, ¿cuándo la prueba No, no la pruebe nunca, pues que nosotros no probamos el palo en culo, Igual, bueno, algunos sí, pero otros muchos no. No probamos el polonculín, no sabemos si nos pesa o no nos pesa. No probamos la reforma laboral, igual resulta que, que en unos meses estamos todos encantados. ¿eh? Lo que sí, te están amenazando, la verdad que son bastante cabrones, están ¿eh? amenazando al gobierno duramente, están amenazando que igual hasta ponen una denuncia en la defensora del pueblo. ¿eh? Cuidadín, Hostia, menos mal que tenemos a los sindicatos, porque si no tuviéramos a los sindicatos, madre de Dios, no sé qué debemos a hacer, ¿eh? Menos mal que, que ellos trabajen por nosotros, porque de verdad que si no, uff, sería, sería terrible, ¿eh? Vamos a vamos a dejarlos, eh, vamos a dejarlos eh que que que pasen un tiempo razonable, ¿eh? Que puedan reflexionar acerca de todo esto, que comprueben a ver si empalinen culo, pues bueno, y agradable y desagradable, ¿eh? A ver cómo y y cuando lo tengan claro, pues a ver qué es lo que faen. Voy a hablar un poco de historia. Sí, estoy estoy haciendo yo el de de los clases de historia en el instituto. Por ejemplo, el cordeme de aquello de, de que en los años 30 una de las consecuencias de la crisis económica fue la, la la apertura de la brecha entre los trabajadores empleados y los desempleados. A lo mejor fue que el inicio de aquí en los años 30 fue el inicio de de estos sindicatos apesebrados que tenemos ahora mismo aparte de eso acordéme también estos días de, de, de otro fecho histórico ¿eh? ¿sentisteis de alguna vez hablar del ejército de los 100.000 fíos de San Luis? ¿Eh? ¿sentisteis hablar de ello? pues era un ejército ¿eh? que si bien tenía la sede en Francia eh, ejércitos de, de de toda Europa colaboraban con él ¿y cuál era el finshu de los cien mil fíos de San Luis? pues el finshu que tenían era el de ir ¿eh? a cualquier sitio del que el absolutismo de que la monarquía absoluta tuviera en peligro ¿eh? porque los liberales tuvieran ¿eh? ganando poder imponiendo los los, los criterios de ir a cualquier sitio ¿eh? y volver a restaurar el absolutismo ¿Mm? sí, hombre sí, es siquiera el fincho que tenía el ejército de los 100.000 fíos de San Luis ¿Mm? pues resulta que acordéme de eso ¿sabéis por qué? por una noticia, una cosa que yo no conocía pero que no me sorprendió en absoluto que fue que eh, eh, enteréme de la existencia de la gendarmería europea mmm una unión de policías, policías militares en España serían los los picoletos, una unión de ellos para intervenir, ¿eh? una una de ellos para intervenir como fuerza antidisturbios en cualquier punto ¿eh? de la Europa ¿eh? que los que los auspicia. Bueno, de momento son más países. Son Holanda, Italia, España, Rumanía, no sé, de algún otro, de algún otro. Igual lo tengo por aquí apuntado, pero da igual, no tengo ganas de mirarlo. Nada más se dice que son a menos que seis países de momento los que, los que integren esa gendarmería europea. ¿Eh? Parece ser, de algunos dicen, ¿eh? que intervino ya, o intervinieron, por lo menos fuerzas policiales alemanes los disturbios de Grecia no sé igual lle verdad o igual no ¿Eh? no lo sé pero para mí que sí, que lle verdad ¿Eh? y yo hasta aquí llegué me parece ya pronto hoy no ¿eh? hoy no hice un programa largo la semana pasada tampoco igual yo porque mañana trabajo ay no perdón no llevo trabajo mañana fego prácticas ¿eh? un trabajo en sin remunerar ¿eh? pero bueno puedo llamarlo trabajo perfectamente porque en poco tiempo ¿eh? tampoco va a haber tanta diferencia entre esto que yo fego y lo que van a hacer los que supuestamente si sí trabajen ¿eh? no va a haber tanta diferencia no vos no penséis ¿eh? no va a haber tanta diferencia a no ser que agarremos entre todos porque paso y mira que yo soy individualista ¿eh? pero para mi idea es que esta vez no va a quedar otro que agarrar el toro por los cuernos ¿eh? entre unos cuantos entre todos y empezar a yo qué sé, a hacer fuegos, el fuego purifica, igual de lo que tenemos falta, y es de una purificación, y esa purificación, si viene por fuego, oye, mira, eso es, ¿qué quieres que os diga? En la historia hay mucho, ¿eh? hay mucho historial de emplear el fuego para purificar, ¿eh? así que no sé por qué nosotros vamos a ser mayores, ...que los hombres que vivieron... ...los hombres y las mujeres... ...las personas que vivieron... ...en otros periodos históricos... ...en que se usaba el fuego... ¿eh? ...la gente en Grecia... ...ya empezó a usar el fuego... ¿eh? ...mucho fuego... ...mucho fuego... ...igual ya lo que nos hace fue falta... ...fuego... ...y bueno... ...con este espalhabres... Me temo que ya voy a despedirme. ¿Mm? Voy a despedir este programa cargado de odio. ¿Mm? De odio. Porque merecen que los odiemos. Porque nos obligan. Nos obligan a sentir este odio. Yo personalmente no quisiera sentirlo. No es un sentimiento agradable. ¿Eh? Aunque sea así, ese odio positivo del que nos falaban los intolerantes. No hay un sentimiento agradable para nada, no hay nada que yo ¿mí? quisiera sentir, pero siéntolo, ¿mí? siéntolo porque siento que están que chuleándome, que están chuleándonos a todos, y lo peor de todo es ¿y? que ¿y? en sin necesidad, ¿mí? y llena más para que de algunos sigan acumulando. ¿mí? Ya lo he dicho más veces, yo recomiendo un libro para pa entender cómo funciona el capitalismo. Yo recomiendo un libro que no tiene absolutamente nada que ver con el capitalismo. No creo que la persona que lo escribió pensaba pensara que estaba describiendo tan bien, tan, tan bien, tan increíblemente bien el sistema económico capitalista. O ¿Mm? Morra, de Roberto Saviano, una descripción de la mafia. De la mafia napolitana, de la camorra napolitana, en la que ya falei más veces de ello, pero no me canso de, de contároslo. Yo una descripción de la mafia napolitana en la que se ve como personas, sencillamente, acá, de agamar más poder, más perres, son capaces de hacer cosas como vivir en una chabola en monte, ¿eh? porque tienen que estar escondidos. porque esas actividades, pues, fine, ¿eh? que otros quieran matarlos, quieran torturarlos. ¿Por qué la gente? ¿Por qué esas personas que a cambio de ese beneficio económico, de ese por cuello, de ese ganar, ¿eh? acepten, saben, saben que, que, que los familiares están en riesgo de ser torturados, ¿eh? torturados, asesinados, ellos mismos están en ese riesgo. Ellos mismos acepten cosas como... Por ejemplo, ¿eh? Eh, descargar residuos eh, residuos químicos peligrosos, ¿eh? residuos tóxicos, los en el jardín de la somansión para no pagar el, la tasa de, de reciclaje de, o de depósito de lo, de lo que sea. Bueno, pues yo pienso que el capitalismo en general consiste en eso: en acumular, en acumular, en acumular, más allá de lo que necesites, ¿eh? más allá de lo que te hace falta. Y sencillamente, por el, no sé, no sé, el placer de acumular, desconozco ese placer, pero bueno, ¿eh? de algunos que hicieron eso, hay mucho tiempo, acabaron, generaron tanto odio, que acabaron guillotinaos, ¿eh? o ellos cortaron la cabeza, o los aforcaron, ¿eh? generaron tanto odio, solo por acumular, ¿eh? le cabrón a Sina... ...yo... ¿eh? ...si fuera creyente diría... ...Dios me perdone... ...pero ahora mismo... ...deseo esas guillotines... ...para algunos... ¿eh? ...considero... ...considero que de verdad... ...fan falta... ...guillotines... ...fan falta fuego... ...y fan falta forques... ...ellos... ...ellos están buscándolo... ¿eh? ellos están buscándolo ellos están obligándonos obligándonos a sentir este odio ellos están obligándonos a sentir cada vez más odio sobren sobren porque no sirven para nada solo sirve para pa hacernos sentir mal ¿Eh? solo sirven para eso solo solo para eso Yeah! ¡Sontan hasta el final! ¡Son papiros! ¡Son los mismos de siempre! bueno, compañeros pues hasta aquí llegó lo que se daba programa corto ahora y media nada más con mucha música, no un propio de Anedonia o por lo menos de, de la última, del último periodo de Anedonia ¿eh? bueno, pues igual hoy tenía falta de, de poner música ¿eh? un solo para todos, pese a todo un saludín para la gente que se me metió en el chat, ¿vale? Identificóseme nada más Lucía, ¿eh? una sintiente habitual, solo de un país, hubo más gente, pero claro, no se me identifican, se me quedan con con el juez no sé qué, el juez no sé cuánto, qué sé yo, quién coño yo llegué? si no sé quién llegué, no puedo saludarlos. saludo para toda la gente que sintió esto en analógico por el 107.3 de la frecuencia modulada un saludo para toda la gente que lo sienta diferido cualquier otro día ¿Mm? un saludo para la gente que lo descargue de internet de archivo.org y un saludo para la gente que lo sienta ahí sin descargarlo y un saludo para todos. menos para esos para los que quiero fuego y guillotina ¿Mm? para todos los demás, sí Para esos, no. Compañeros, hasta la semana que viene.